Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen al capítulo 20 de Génesis. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 20 del libro de Génesis, Antiguo Testamento de la Biblia. Dice así la palabra de Dios. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre c a d e s y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y a b i m e l e c rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a a b i m e l e c en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas a b i m e l e c no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, Devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces a b i m e l e c se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de Elios. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a b i m e l e c a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también a b i m e l e c a a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, Porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Ya la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, m á s no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares adonde lleguemos digas de mí mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, Y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer, y le dijo a b i m e l e c h He aquí, mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, He aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a a b i m e l e c y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de a b i m e l e c a causa de Sara, mujer de Abraham.